Buenas tardes, Penélope. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Penélope, y te agradecemos, por supuesto, la posibilidad de charlar con vos un ratito. Eh, este, este, este rato este, va a servir justamente para, eh, para, en parte, reparar un poco esta, esta cuestión de la falta de visibilidad de lo que ha ocurrido con tu hermano allá por noviembre del año pasado, Este, si me permitís, le recuerdo a la audiencia que, que en esa época del año pasado justamente se, se desarrolló un golpe de Estado en la hermana Bolivia y Sebastián, tu hermano, trabajaba allá, laburaba, este, entre otras cosas, hacía una colaboración para Página 12 y en el medio de lo que fue el tumulto y de las este, privaciones de derechos humanos que, están, que se siguen sufriendo allá, tu hermano apareció muerto. ¿Querés contarnos brevemente, Penélope, más o menos cómo es que te enteraste, cómo te pusiste al día de lo que estaba pasando con él? Eh, bueno, sí, eh, trataré de ser lo más breve posible. Nosotras somos de Mendoza, estamos hablando a una distancia eh, importante para aclararle a la audiencia. Sebastián se fue en el 2018 y estaba trabajando desde esa fecha ya en Bolivia, en, en los medios de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia, de la, lo que es la CSUB-CB, eh, era el jefe editor de prensa rural y trabajaba en Radio Comunidad de, de ese espacio. Y además colaboraba con Página 12, una tarea que se fue haciendo cada vez más ardua a partir de, de las elecciones del 20 de octubre, eh, hizo todo el seguimiento, fue anticipando... Este, tanto para el interior de Bolivia como eh, desde los medios de la c cb como para eh, el exterior, sobre todo para Argentina eh, a través del Página 12, pero también de distintas radios de corte popular y comunitario que, que lo demandaban permanentemente con informes fue anticipando el golpe de Estado que se perpetraba contra el gobierno de Evo Morales el 9 de noviembre fue un día bastante convulsionado eh, fue el día previo a la renuncia obligada del presidente Evo Morales, allí se, empieza a tomar, se empiezan a tomar por la fuerza de parte de grupos eh, policiales, pero también paramilitares y de fuerzas civiles, eh, medios de comunicación que sean afines al, al gobierno eh, de Evo, y entre ellos estuvo el, el medio donde trabajaba mi hermano, mi hermano fue testigo Eso sucedió en horas de la mañana, volvió a trabajar a su casa eh, desde la clandestinidad, como habían quedado este, en coordinación con todos los compañeros, no entrar al edificio porque desde afuera cuando ellos estaban por ingresar en horas del mediodía veían las fuerzas paramilitares con violencia tratando de entrar, incendiar este, el edificio. Eh, resolvió llegar a su casa, trabajar. Este, así fue como lo hice, estuvimos en contacto toda la tarde comunicándonos muy preocupadas ya a partir de las 17 más o menos de Argentina secuestran a José Aramayo que era su jefe superior, el jefe de los medios de la cesub eh, no sé si ustedes eh, pudieron ver una foto que dio vuelta al mundo lo que pasa es que hay mucha ignorancia en principio de lo que sucedía en Bolivia antes ¿no? con el Estado plurinacional de Bolivia en plena democracia, con Evo Morales, imagínate ahora, en dictadura. Claro. Bueno, y... en ese, sí, o sea, siempre hubo ser comediático, eh, poco se conoció lo que hizo Evo, y ahora eh, mucho menos lo que está haciendo esta dictadura asesina. Es cierto. Eh... Pero sí, recordamos sí. la foto, Penélope, a la que te referís, donde sí. el responsable de prensa rural es? No, eh, de los medios de la sucede el responsable ah. de prensa rural era mi hermano. Eh, eh, de, de los medios en general, digamos. ¿Estaba atado eh, a una planta, a un poste? Y, sí, así fue, eh, fue lo, secuestraron, de... lo secuestraron, se lo acusaban de que, te, de que en, en, en el diario y en, y en la radio se hacía dinamita, simultáneamente nosotros llamamos a Sebastián para que nos confirmara que si eso estaba sucediendo, estábamos cada vez más preocupadas, eh, nos dice que sí, eh, nos pide cautela, Nos dice que él se siente seguro en su casa, que de todos modos estaba muy preocupado porque sabía que al otro día ya se venía el fin de, de, del gobierno de Evo, pero con una ola de violencia eh, muy grande. Y eh, nos confirma que terminaba de enviar la última nota del día al Página 12, que es una nota que quedará en la historia porque está titulada eh, Un golpe de Estado en marcha en Bolivia y nos cuenta que eh, necesita salir a caminar un rato para eh, recobrar, cambiar eh, eh, el aire, tomar eh, eh, algo de energía para descansar, porque al día siguiente iba a ser eh, de mucho más trabajo todavía y mucha más convulsión. Ahí es cuando perdemos contacto con Sebastián, y al otro día ya nunca más nos pudimos volver a comunicar. Desde las primeras horas de las mañanas tuvimos que pedir ayuda a, a llegados de, de allí en La Paz, donde vivía Sebastián, y cerca del mediodía logran ingresar a su casa donde lo encuentran en estado de semi-inconciencia, se lo interna, eh, con un estado eh, neurológico cada vez peor, eh, hallan golpes en su cuerpo, eh, y el diagnóstico era el de una CB eh, Bueno, así fue como nos organizamos, quedamos mujeres nada más en la familia, a la noche yo ya estaba llegando, Bolivia estaba tomada por policías y militares, todavía no asumía años. Logro llegar a la clínica, con de estos golpes. Eh, y Sebastián ya estaba internado en estado de coma profundo, sin hablar, sin poder no, darnos versión de los hechos. Y a los seis días fallece. Seis días después de que lo hallaron. Penélope, la sí. verdad es que lo primero que se me ocurre es que, bueno, que desde acá, humildemente, te acompañamos en el sentimiento a vos y a tu familia. Esto ha sido durísimo y ha sido además el comienzo de, de toda una, una, una fuerte movilización de parte tuya y tu familia para conseguir justicia por el fallecimiento sí. de tu hermano, por la muerte de tu hermano, por lo que todos y todas nos damos cuenta de que ha sido seguramente un asesinato, ¿no? Porque si sí, hubieran... En realidad todo... Las pruebas que nosotros pudimos en, en, en nuestra estadía, tan tremenda en plena dictadura, eh, en, en Bolivia no, no teníamos las garantías para hacer denuncia porque necesitábamos que a mi hermano se lo atendiera y teníamos por nuestra propia vida, había una campaña anti-Argentina, yo soy periodista además, eh, sabíamos que éramos eh, los enemigos eh, fabricados ¿no? por quienes están impulsando esta dictadura. Eh, por lo tanto las denuncias las hicimos cuando volvimos a la Argentina y esto ha sido cotejado no solo por abogados sino también por médicos forenses que han consultado con miembros del equipo de antropología forense y que consideran que Sebastián ha sufrido eh, violencia física, eh, sino es tortura como muchos médicos también me, me dijeron que presumían que podría haber pasado, previo al ACV que efectivamente sufrió claro eh, ahora, lo que figuró en la autopsia, en el resultado de la autopsia, eh, insinuaba, no decía nada de todo esto, ¿no? Oficialmente. Lo que pasa es que no hubo autopsia porque, en un estado de convulsión tan grande, era imposible que nosotros denunciáramos. Eh, primero, por un lado, este, eso: para que haya una autopsia tiene que haber una denuncia de la familia. Segundo, porque hubo una negligencia muy grande de la clínica el no comunicarnos la um, importancia y la, la que es una obligación de que cuando ellos reciben un, un paciente con politraumatismos que no puede dar cuenta de lo sucedido, ellos tienen que emitir el parte para que se haga una autopsia. Nosotras fuimos eh, inducidas a la cremación de Sebastián porque en, ese, en esa situación de caos y de conflicto social ningún avión sanitario podía, argentino, podía aterrizar en territorio boliviano para eh, repatriar el cuerpo de Sebastián. También Nos es fácil. A la cremación. Bueno, mira. Sin embargo, los análisis y, digamos, las pericias se han hecho a través de todos los estudios que se les realizaron a mi hermano. Y, y ahí... de las fotos, y de las fotos, los, te los testimonios, etcétera. ¿Los testimonios de los propios eh, médicos que lo vieron, que lo, que lo pudieron asistir? No, todavía no se llega a esa instancia, imagínate, eso es imposible, eso, en Bolivia claro. hay una dictadura, hay un estado de no derecho, ningún médico va a querer dar su testimonio en este momento. En este momento eh, por lo menos, que, claro. Bueno. No, hay que esperar que se recupere la democracia para que haya un proceso de justicia y un proceso de investigación real. Es todo lo que se puede aportar desde la Argentina, que son partes médicos que han sido cotejados, como te digo, por médicos forenses, eh, testimonios de quienes vieron el cuerpo de Sebastián e imágenes. Además del contexto social, porque sabemos que eh, en ese momento estaban eh, tomando, crediendo a todos los periodistas afines, a eh, medios eh, campesinos que tenían que ver de alguna u otra manera con las líneas políticas de, del gobierno de Evo Morales. Claro, y a cualquiera que quisiera mostrar lo que estaba ocurriendo verdaderamente. Exactamente, eh... Sebastián fue la primera víctima fatal, pero tenemos un montón de compañeros y compañeras, eh, trabajadores de prensa en Bolivia presos, exiliados, exiliados. Este... Bueno, ni hablar de los que están viviendo de manera clandestina, asustados, con miedo. Y bueno, cada vez la, la violencia se va haciendo mucho más efectiva sobre sus propios cuerpos. Deberían por ahí seguir un poco más los casos porque son colegas, son trabajadores de prensa que están a través de las redes dando a conocer eh, sus testimonios. Bueno, y esto en parte también tiene que ver con lo que decías Penélope de que los grandes medios invisibilizaron tanto la, o, la obra de, de Evo en, el, en Bolivia como los crímenes, los crímenes atroces que está cometiendo la dictadura de Añez. Y en parte, por supuesto, eh, Sebastián ha sido eh, víctima también de esta maquinaria de invisibilización y de apagar, de silenciar. Este, todo lo que tenga que ver con un reclamo más formal de justicia, sobre todo en una Argentina que también estaba en un periodo electoral, en un periodo donde ya se estaban dando las elecciones eh, sa sabemos este, por ejemplo de, del, de, del, de Facundo Morales que está detenido todavía, no se sabe bien sí. en qué situación procesal se encuentra y cualquiera puede imaginarse de que en Bolivia como vos dijiste también, hay un estado de no derecho en el que le puede estar pasando cualquier cosa a Morales eh, lo cierto sí. es que son cientos de víctimas Penélope pero la visión de Sebastián, de tu hermano, y lo que te iba contando, lo que les iba contando, la misma, el mismo nombre, que el mismo título que le, que le ponen a la nota que él envía en vísperas del golpe, eh, nos, nos permiten entender que Sebastián tenía una capacidad y una sensibilidad muy particular. ¿De dónde venía esta capacidad de Sebastián para leer de esta manera tan eficiente la realidad, eh, Penélope. Bueno, sí, Sebastián, en Bolivia en realidad se, se, se empeñó sobre todo sobre realidades campesinas e indígenas, pero aquí en Argentina, en Mendoza, eh, todo su trabajo estuvo ubicado a las coberturas de los juicios de lesa humanidad, principalmente y eh, de violencia institucional y gatillo fácil, pero el, el grueso de su trabajo tiene que ver con este, eh, el funcionamiento del golpe de Estado y el terrorismo durante los 70 aquí en Mendoza. Muy bien, se, se, semejante laburo, semejante trabajo de Sebastián, este, le podía haber acarreado este, un, un bienestar, un reconocimiento este, de algunos grandes medios y también de buena parte de la sociedad, sin embargo, este, Penélope, ¿por qué Sebastián se fue a laburar a, a Bolivia? Y se fue porque eh, él trabajaba en Radio Nacional este, y con, siempre de manera precarizada, lo vamos a decir desde el momento cero, desde el 2008 cuando ingresa, eh, precarizado. Pero ya con la llegada del macrismo a la precarización se le suma la opresión, ¿no? La opresión y la censura. Entonces, ante esa imposibilidad de hacer el periodismo que él realmente sentía, él vivía como periodista, no era que eh, simplemente era su trabajo, eh, lo sentía, <risa> eh, no, no había otra manera de, de concebir su, su cotidianidad, él decide irse a Bolivia eh, eh, en busca de nuevos rumbos profesionales, de eh, una nueva forma de vida y una nueva manera de concebir el oficio. Por eso se va, y bueno, y finalmente el, los últimos meses se encuentra con el Sebastián que fue aquí en Mendoza el último mes, eh, analizando y reestructurando y uniendo piezas de lo que es un golpe de Estado y pudiendo anticiparlo. Verdaderamente, lo anticipó y, y qué claridad... Este... Eh, ha tenido para, para leer la realidad de lo que estaba pasando ahí, sobre todo con las fuerzas de la derecha a la que les habían soltado la correa. Penélope, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que se hace hoy en la Argentina este, para acarrear un poco de justicia, sobre todo en el marco eh, que, del que hablábamos, del no Estado de Derecho en, en, en, el, en esta Bolivia de hoy. Este, ¿Qué es lo sí. que se puede hacer y qué es lo que se está haciendo, eh, por ejemplo, a nivel, a nivel con organismos internacionales y demás? Sí. Bueno, tenemos una denuncia hecha en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra en la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH. Eh, hay una denuncia también hecha en la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Aquí en Argentina se realizó la semana pasada la primera denuncia penal por el caso de mi hermano desde Córdoba, bajo el principio de universalidad, que si no me equivoco, esto quiere decir que en casos de delitos de lesa humanidad cometidos en otro país, eh, cuando no están dadas las condiciones de, de investigación, justamente porque no hay derecho, eh, El principio de universalidad corre sobre el principio de territorialidad. Así que, bueno, esperamos que eso no se caiga. Y después este, hemos recibido el apoyo de la Secretaría de, de Derechos Humanos desde de la Nación a través de Andrea Pochak. Eh, estamos esperando que desde Cancillería nos den respuestas apropiadas. Les hemos pedido ayuda a ver si de alguna manera se puede hacer alguna especie de investigación paralela también, así que seguimos con todas las gestiones y también apelando un poco ¿no? a, la, a la solidaridad entre colegas, entre trabajadores y trabajadoras de prensa porque, eh, digo, si bien siempre costó que tengamos conciencia eh, de clase, conciencia de trabajadores, en estos casos en donde nuestra vida es la que está en riesgo de, debería ser cuando más unidos y unidas estamos cosa que no ha sucedido con Sebastián y, y, y que no suele suceder digo porque al final eh, cuál es nuestro destino como periodistas cuando queremos hacer la, la, nuestro oficio de manera comprometida este, terminar presos como Facundo Molares eh, o secuestrados como Facundo Molares terminar muertos como mi hermano o terminar hambreados como el resto de los de los periodistas, de medios comunitarios, de medios públicos, que so somos realmente los que nos comprometemos con la verdad. Muertos, eh, detenidos, perseguidos, mutilados como Molares también. Este, la verdad es que es sí. dificilísima la tarea también, Penélope, frente a semejante maquinaria comunicacional que, bueno, se empeña en blindar lo que quiere blindar y este, sí. le llena la cabeza todo el tiempo a la gente con las cosas que quiere, que quiere ese sistema del que... Esta... De que... Sí, contame, sí, contame. Sí, pero por, por eso digo que la responsabilidad recae sobre nosotros, sobre los periodistas que tenemos conciencia y que debemos ser más solidarios. Es la única manera que tenemos para eh, poder eh, disputarle a la maquinaria uh, de, de los oligopolios. Eh, solo con solidaridad. Muy bien, muy bien. Y es una excelente herramienta. Eh, tu hermano ha sido también una muestra de cómo, de cómo se hace, de cómo funciona. Y, este, bueno, su compromiso es, este, sin lugar a dudas, también un ejemplo para todos. Acá, por lo menos, estamos estudiándolo eh, a su proceder, sí. a su seriedad y a su compromiso. Penélope, la verdad es que empieza a transcurrir ahora entonces una etapa donde en la justicia argentina, por lo menos de este lado, se empieza a, a hacer un, un, un caminito de búsqueda de la verdad para conseguir justicia también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo redondearíamos este, este, este puñado de intenciones por ahora con, alguna, con algún organismo internacional y con esta primer denuncia penal al gobierno de facto de Bolivia por la muerte de tu? hermano? Bueno, no, eh, vos acabas de hacer una conclusión, eso es lo que hemos hecho, ha sido difícil, seguimos, vamos a seguir, eh, seguimos atentas a todo lo que se nos sugiera, se nos ocurre, te, eh, tejemos redes también con compañeras feministas de Bolivia que nos están dando una mano muy grande, y entender que a través de, de la denuncia de, de lo que sucedió con Sebastián como periodista, también queremos dar a conocer lo que está pasando en Bolivia, que hay una violación sistemática a los derechos humanos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, de la que poco, de lo que poco se sabe, ¿no? Muy poco. No, no, no se sabe casi nada de lo que está sucediendo en Bolivia. Así que creo que como hermana de Sebastián y trabajadora de prensa es la tarea que hoy eh, me compete, apelar a la solidaridad de, de nuestros colegas y también informar eh, a través del testimonio de la muerte de mi hermano comprometido eh, en pleno oficio contar lo que está sucediendo en Bolivia y que eh, nos interesemos en, en, en nuestra, nuestra patria grande también. Exacto, bueno, lo dijiste perfecto, bien redondeado y todo, Penélope. Este, esto es una tarea, me parece, para encararla entre todos y eh, nos vamos a poner manos a la obra. Te agradecemos este rato, por supuesto, eh, con, con el conocimiento de que esto, por supuesto, por ahí puede doler y en parte también puede llegar a ser... Saludable para vos, para que sigas elaborando el duelo por la pérdida de tu hermano. Te reitero nuestra solidaridad y el acompañamiento en el pesar que siente tu familia y vos misma. Ahora, si te parece, a, sí, interrumpime cuando quieras. Bueno. No, no, a disposición de ustedes, para bueno. eso están. Muy bien, muy bien. Penélope, yo te invito a que esta entrevista la cierres vos. Con una, con, una, con, con una idea o con algo que se nos haya quedado afuera de esta charlita, este, o con algún reconocimiento o un saludo que quieras brindar, este, el micrófono está a tu disposición. Bueno, primero agradezco a la radio para darle a conocer a, a la audiencia de La Pampa a fue Sebastián Moro, que se eh, comprometan con su causa, y recordarles que Sebastián Moro, viviendo en La Paz, argentino, eh, se, se encontraba eh, informando la previa, la antesala, a un golpe de estado en una doble línea de fuego porque le informaba al campesinado y, y al sector indígena de Bolivia a la vez que estaba informando eh, sobre la antesala de este golpe de estado a toda la Argentina donde reside la mayor colectividad boliviana del mundo. Muy Gracias. Bien. Gracias a vos, Penélope, de nuevo, y bueno, eh, que tengas un buen resto de la jornada. Vamos a seguir el caso y, por supuesto, cada vez que nos parezca conveniente o que haya una novedad, producción va a estar en contacto con vos y vamos a tratar de reflejarlo este, de manera inmediata. Gracias de nuevo, Penélope. Gracias. Abrazo a vos, a Cintia. Y a Paola, muchas gracias. Bueno, gracias. El abrazo para Penélope Moro, la hermana de Sebastián.